Decíamos en los titulares de las noticias que los trabajadores del Hospital Español están al borde de un ataque de nervios, hablamos de los trabajadores suplentes que tiene el primer centro referente COVID, el Hospital Español. Estamos en contacto telefónico con Giselle Novas, que es presidente de la Comisión Interna de los Trabajadores allí. Giselle, buen día. Bueno, buenos días, Much muchas gracias a todos los oyentes de la radio y gracias por estar siempre. Bueno, Giselle, contame cuál es este, la situación que se ha dado en las últimas horas y qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, eh, como ustedes ya saben, somos el primer centro de referencia eh, COVID en el Uruguay y tenemos esta nueva dirección que ya hace un año que está que eh, al... al frente de la doctora Alicia Cardoso. O sea que ya ha tenido tiempo en este año de ver los errores que se han suscitado y cómo funcionaba el, el Departamento de Recursos Humanos. Eh, se vienen repitiendo sistemáticamente el tema de los suplentes, que son los contratos 263, donde hay mal, se pasan mal horas eh, el suplente piensa que va a cobrar el 100% de su salario, que es lo que debe cobrar el trabajador cuando trabaja eh, lo, los días que tiene que trabajar, pero cuando el compañero se encuentra con el depósito en, el, en su cajero o con el recibo, hay problemas en las horas, eh, no están todas las horas pasadas, empiezan los dimes y diretes, que es la culpa del Departamento de Enfermería o del Departamento de Higiene, eh, o con, son culpa de los relojes en recursos humanos y va, va carta de dirección en dirección. Ya hemos pasado y presentado puntos en bipartitas donde la dirección se comprometió a que esto no iba a pasar. Pasaron dos meses donde se hicieron firmar formularios en blanco para que el suplente... Eh, tuviera la garantía de, de cobrar ese 100% del salario, pero a, a, a 17 de enero eh, del 2022 tenemos otra vez la misma problemática. Nosotros allá nos comunicamos con el compañero Gustavo Henry, ce, Secretario General de la Federación, y el compañero Marcelo Mancino, donde ellos hicieron la gestión en Hace. Y hoy por hoy hay compañeros que han cobrado el 80% del salario. Los compañeros vienen, tenemos compañeros que vienen desde, desde Parque del Plata a trabajar, no tienen dinero para, para hacerse cargo de, de los gastos de su casa porque hace y el Hospital Español le debe eh, el haber porque no, no han calculado bien Y hay errores desde la dirección y desde el Departamento de Recursos Humanos. Sabemos que el Departamento de Recursos Humanos cambió porque hay una nueva jefa y una nueva subjefa, pero eh, si el hospital tiene que reforzar con compañeros el Departamento de Recursos Humanos, hace debe eh, enviar más gente para que esto no vuelva a suceder porque los trabajadores necesitan cobrar el salario. Giselle, ¿a cuántos trabajadores afecta eso? Mirá, nosotros tenemos una una denuncia puntual al sindicato de más o menos eh, 20 compañeros, pero sabemos que hay más compañeros que no son afiliados al sindicato y que le ha pasado eso y que los vienen con la bicicleta de meses anteriores, tanto en el servicio de urgencia como en el servicio de CTI, como en el servicio de piso entonces Acá, eh, el tema de Escoba Nueva Barre Bien, yo ya creo que ya pasó, porque la doctora Cardoso ya tuvo tiempo con su equipo de gestión de poner los puntos en las 10, donde debía ponerlos, y de y de accionar con su equipo de gestión los lugares que se tenían que reforzar para que funcionaran bien. Entonces, ahora, después de un año de gestión, el gremio no acepta eh, que ya se sigan se sigan cometiendo los mismos errores que se cometían con otras direcciones. Porque antes le echábamos la culpa al director Barrio, no que fue eh, que, que fue removido. Pero ahora es la doctora Cardoso, la responsable de que los suplentes del Hospital Español no cobre, es la doctora Alicia Cardoso. Muy bien. Giselle Nova, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.